Otro día, otro día, lo nuevo como rutina. Diputado, soy Oscar Martínez Borain, gracias por atendernos en esta comunicación de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Lo que pasó ayer fue una tropelía legislativa y abuso de una mayoría que llevó adelante para el digamos, ¿no? Porque nosotros, nuestros diputados, fueron a proponerle que cumpla con lo que dice la Ley Orgánica del Banco Central, que él uh -huh. tendría que saberla porque fue presidente del Banco Central. Uh -huh. La Ley Orgánica del Banco Central, en su artículo décimo, inciso I, cuando habla de las obligaciones de la, del presidente y del directorio del Banco Central, dice que deberá concurrir cada vez que una reunión conjunta de las comisiones de finanzas y de presupuesto la cita. Uh -huh. Entonces lo que nosotros le pedimos a Prat-Gay, que en lugar de andar buscando la tapa de Clarín, que la consiguió por ciento cumpla con lo que dice la ley orgánica del banco central que hable con el presidente de la comisión de presupuesto que realicen una reunión conjunta los legisladores ante la comisión de presupuesto y de finanzas y que a partir de allí salga la convocatoria al presidente del banco central Ajá. entonces lo que buscó con este atajo lo único que hizo fue eh, <coughs> eh lo único que se hizo fue merecedor de la respuesta que usted me dice que ha dicho la Presidenta del Banco Central en el día de hoy. Eso lo no ha... tiene ningún problema en ir sí. al Congreso a dar las explicaciones del caso cuando la convocatoria esté hecha de acuerdo a lo que prescribe la ley. Ahí la oposición en su conjunto parece que está más sólida de lo que, de lo que es, porque la verdad que la composición de la oposición es muy variada, con posturas muy disímiles en muchísimos casos. En este caso parece estar unida porque además está pendiente la, el pliego de, de, de la designación de Marco del PON al frente del Banco Central. ¿Qué ¿Cómo cómo maneja el oficialismo toda esta situación, diputado Rossi? Bueno, vamos a ver. Yo espero que me expliquen por qué no van a aprobar el pliego de una funcionaria calificada como Marco del PON, Ajá. que lo que hizo fue cumplir con la ley. El decreto de necesidad y urgencia, a partir del momento en que se emite, tiene fuerza de ley. Lo uh -huh. que hizo la, la la presidenta del Banco Central, una vez que se anotició de del decreto de necesidad y urgencia, convocó al, al directorio, el directorio aprobó por unanimidad el cumplimiento del decreto de necesidad y urgencia, solamente hubo dos disidencias que se expresaron en forma de abstención, no en, el, en forma de voto negativo, y tomó la decisión, así que lo que hizo fue cumplir con la ley porque puede pedir a la presidenta del Banco Central que no cumpla con la ley no, no, más bien pero eh, le consulto el eh, diputado Rossi ¿por qué hay, eh, digamos un cuestionamiento tan cerrado a esta decisión que ha tomado el gobierno? y le doy varias hipótesis porque no es legal, una dos, porque la la, la oposición fue sorprendida por el oficialismo tres, porque no sé bueno, la verdad que yo no... Me quedo con la tercera, digamos, ¿no? Porque ciertamente tanto el 14 de diciembre cuando se anunció el FOBI, el Fondo del Bicentenario como el 1 de marzo, dos meses y medio después, la reacción de la economía fue favorable. Uh -huh. Hoy la política aparece con un estado de crispación, estado que de... que no tiene nada que ver con la la, la reacción favorable de la economía argentina. Uh -huh. La baja de la suba de los bonos, la baja del riesgo país conlleva una baja de la tasa de interés, la que la certeza del pago de los servicios de la deuda, le de da previsibilidad económica a un año de recuperación económica de nuestro país. Entonces, uno se pregunta qué intereses están defendiendo. Ajá. O están defendiendo intereses que no quieren confesar, o, o en realidad lo que quieren es que la deuda se pague con gasto corriente. Gasto corriente significa que el gasto corriente, en lugar de dedicarse al pago de salarios, a obras, al pago de jubilaciones y pensiones, se deduzca una parte de ese gasto corriente para el pago de los servicios de la deuda. Uh -huh. Es lo que hizo el gobierno de la alianza en el año en el año 2000 en el año 1999 con Bachinea y Fernando de la Rúa de presidente uh -huh. y nosotros no vamos a hacer eso nosotros vamos a intentar por toda no, no nuestra fuerza y con toda nuestra energía que la economía siga teniendo este ciclo expansivo de crecimiento económico. Uh -huh. porque la verdad es que no se entiende por qué están en contra. Eh, Si no, es porque en realidad estamos en presencia de la peor oposición política que conozca la historia argentina, digamos, desde el advenimiento de la democracia. Una oposición que es una oposición de trinchera y que es incapaz de, de subirse al escenario de, de, de lo que necesita la Argentina, de una oposición que es un escenario mucho más de dirigentes que piensen con con, con criterios de estadista que de dirigentes que piensen en cómo hacen para impedir que el gobierno funcione. Uh -huh. Este es el escenario, nada más. La, la, eh, no es de su ámbito estrictamente, pero esto es un hombre con una ductilidad política más que manifiesta y demostrada. Eh, hoy también, Mercedes que el senador por eh, La Rioja se va a sentar en su banca, finalmente la se va a discutir la presidencia de las 25 Comisiones, trece irían para eh, la oposición, 12 para el oficialismo y el oficialismo está reclamando que la composición en esas 12 también sea mayoritaria porque a diferencia de de la Cámara de Diputados eh, cualquier proyecto que no tenga que no tenga que no haya pasado por comisión no puede ser no está habilitado para ser tratado en el plenario, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo viene esa mano? Bueno, no no conozco bueno, pues seriamente, digamos, lo que sí yo digo que eh, en el Senado perdimos por por la intolerancia de la oposición una oportunidad de buscar un nivel de consenso de acuerdo. Porque si usted tiene una mayoría tan frágil como la que quedó demostrada que con la ausencia o un resfrío de un senador uh -huh. se queda sin quiera sin poder sesionar uh -huh. La verdad que en lugar de estar haciendo esfuerzo Para buscar el senador número 37 Podrían haber hecho algún esfuerzo Para tratar de conciliar con el bloque de 35 senadores En cuenta del oficialismo uh -huh. y, y por cierto Esto no es así digamos, ¿no? La, la posición se sostiene En base A a, a un nivel de, de, de intolerancia muy alto ¿no? Entonces a partir de allí Habrá que ver qué es lo que pasa hoy digamos no Pero ciertamente El planteo del oficialismo es absolutamente racional. Con 35 senadores, escúcheme, nosotros no vamos a tener mayoría en ninguna comisión. Uh -huh. No podemos sacar ningún proyecto por nuestra propia cuenta. Eh, me parece que no es así lo que representa la proporcionalidad política. Pero bueno, este es el escenario al cual lo están llevando, digamos. Eh, un escenario en donde intentan arrinconar el oficialismo y el oficialismo ha demostrado que tiene todavía poder de reacción y lo va a seguir teniendo hasta el diciembre del 2011. Claro, el tema es que hay, inclusive usted acaba de dar en, en un poco la tecla, ¿no? Hay dos años por delante de gobierno que la verdad que no... Incluso la ciudadanía, el ciudadano de a pie, no puede estar sometido a este sopapo constante que se vive en el ámbito de la política eh, porque no se resiste directamente, ¿no? Bueno, me parece que por suerte los ciudadanos están bastante lejos de estas revillas, digamos, ¿no? que hoy los argentinos viven con un nivel de expectativa de crecimiento económico muy importante para todo este año, y que yo y nosotros como gobierno, más allá de los avatares de la política, vamos a hacer todos los esfuerzos para garantizársela. ¿Usted cree que la situación socioeconómica, sobre todo en materia inflacionaria, va a mejorar, eh, digamos, eh, con vistas a, a, a al tiempo inmediato, más o menos? Sí, con seguridad. Inclusive esta misma medida le va a dar certeza y tranquilidad a todo el funcionamiento de la economía, digamos. Tenemos una tensión inflacionaria, tenemos que, que preocuparnos y ocuparnos por esa por esa variable de la economía como hay que preocuparse por todas, digamos, ¿no? Pero con seguridad este va a ser un muy buen año económico para todos los argentinos. Ojalá que sea, porque la cuestión inflacionaria, usted no se le escapa, está jorvando mucho a la gente del común, ¿no? Obviamente que es así, sí. obviamente que es así. Diputado Rossi, como siempre, muchas gracias por esta comunicación Adiós. con la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿eh? Otro día.